La cueva El Colero. Había una vez un hombre que se llamaba Eulario, pero nadie lo conocía por su nombre. Todos le llamaban El Colero. El colero vivía en una cueva que hay en la rambla, pues ni siquiera tenía casa. Me cuenta mi abuela que cuando se casó se trajo a su mujer a vivir con él a la cueva, pero ella no se acostumbraba a vivir así, de esa manera. Esta señora iba a casa de mi abuela cuando quería. Escribir cartas a su madre, pues ella no sabía y se las escribía mi bisabuela Adora. Pasados unos años nació mi madre y entonces mis abuelos vivían al lado de la rambla. Dice mi abuela que a mi madre le gustaba mucho bajar a la rambla a coger renacuajos. Y eso a ella le daba mucho miedo. Entonces mi madre dice que la abuela le contó una historia sobre el polero. El polero era un señor que hace muchos años... Cogía a los niños que se acercaban y se los llevaba a la cueva. Todos le temían porque no se aseaba y vestía como un babagundo. Vivía de lo que la gente le daba, pues no trabajaba y le gustaba beber. Todo esto a mi madre le daba miedo, pero aún Así ella y sus amigas bajaban a ver la cueva y me dice que estaba negra por todo porque en invierno para calentarse encendía fuego. Nunca vio a este señor, pero el miedo siempre le quedó. Arturo Gil Parto.